Buena salud Un espacio creado Para vivir mejor Auspiciado por El hospital doctor Teodoro Álvarez Y el centro de formación profesional Número 24 Para contar Buenos días. Buenos días. Buena salud para todos nuestros oyentes. Nos encontramos en el Centro de Formación Profesional número 24 en Morón 2540, Barrio de Flores. Conjuntamente con el Hospital Álvarez estamos haciendo este espacio de buena salud, un espacio creado para vivir mejor. Tenemos en el sonido a Gerardo, que es empleado del Hospital Álvarez, Y contamos con, la con dos invitadas de lujo. Las fonoaudiólogas Claudia Berén y Gabriela Tellado. Buenos días, Claudia. Buenos, Buenos días, días, Gabriela. Buenos días. Es un gusto tenerla acá con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes son fonoaudiólogas desde ya hace varios años en el hospital. No vamos a decir cuántos, <risa> pero sabemos que son muchos. Y una pregunta que le interesa a nuestros oyentes... ¿Qué es la fonoaudiología? Bueno, eh, la fonoaudiología se encarga fundamentalmente de la comunicación. O sea, es una ciencia que tiene que ver con la comunicación. Y la fonoaudióloga va a trabajar distintas áreas, con adultos, con niños. Eh, nosotros fundamentalmente nos ocupamos del lenguaje en niños y de la evolución de ese lenguaje. Eh, Este es el trabajo fundamental que realizamos en el área programática. este y, y bueno, con el con los adultos, en verdad también se trabaja con adultos neurológicos, afásicos. También la tarea que hace la fonoaudióloga es la parte de audiología, sí, selección de audífonos, prótesis. Pero bueno, fundamentalmente lo que nos ocupa hoy es el lenguaje en el niño. ¿Y qué importancia tiene la comunicación con el bebé, la comunicación este a nivel, digamos, casero, que puede hacer la mamá el, en las casas, un poquito más siendo mayores en el colegio? ¿Cuál es la importancia que tiene eh, para los fonaudiólogos esta comunicación? Y en general para, para la vida, ¿no? Bueno, eh, básicamente nosotros tenemos que saber que todos nosotros eh, traemos la posibilidad de hablar, pero no traemos el idioma incorporado en nosotros. Eh, son los papás los que les regalan al niño, en toda su dimensión, el idioma en el que se habla en la casa. Por eso es importante que el papá y la mamá le hablen al bebé desde el principio, desde los primeros meses. Eh, nosotros siempre... En, hacemos hincapié en el papá y en la mamá que le hablen mientras los cambian, le hablen en todo momento del día y que empiecen acerca de los 3, 4, 5 meses cuando ya el bebé empieza a mirarlos y a sostener su mirada en el momento del cambio, por ejemplo este, esta devolución, este que la mamá le hable y el bebé la lea o hace algún gesto o hace algún sonido eso es el inicio de lo que se llama la función del diálogo y en esa función del diálogo está la raíz del lenguaje eh, los chicos no vienen con un montón de palabras, se las damos nosotros. Por eso hablamos castellano y hablamos un idioma, un castellano rioplatense, el del español, del río del río de la Plata, y no hablamos inglés ni japonés, pero si nosotros mismos hubiésemos estado en esos países, ese hubiese sido nuestro idioma. Por eso es importante... Eh, en la casa, que se le hable, que se mantenga esto que se llama el diálogo, el ida y vuelta. Y ya, entonces este yo estaba pensando en los papás que le hablan, que le dicen ta ta, ta ppp, no. todas esas cosas, o sea que, no, básicamente, eh, que, que en realidad es com, es común escucharlo, ¿no? En la claro. gente eh, con, eh, digamos, distorsión del lenguaje. Claro. Si se puede decir? Por eso nosotros hacemos hincapié en esto. Eh, traemos la, la facultad de poder hablar. Lo que nos diferencia de los restos de los animales a los humanos es la capacidad de hablar. Sí, de comunicarnos a través de la palabra. Pero esa palabra es dada por el adulto. Si el adulto dice cacharita por cucharita, el chico al objeto no tiene ninguna razón de ser de llamarse cucharita. Se podría llamar cacharita, cucharita, cualquier forma. Pero nosotros le ponemos esa impronta de que a la cucharita se la identifique con ese objeto. Por lo tanto, nosotros debemos darle las palabras correctas para que el chico las diga correctamente. Y en caso de que eso no se produzca, empezar a observar cerca de los tres años aproximadamente aproximadamente, que cuando el lenguaje se vuelve una cosa ininteligible para, para el otro, que la otra persona que no es de la casa no la entiende, entonces hay que hacer unas consultas. ¿Y, ¿Y qué es lo esperado del lenguaje en un niño pequeño? ¿no? Me imagino que ustedes lo tendrán... Eh... ¿Separado por edades o no sé cómo, cómo lo manejan? Claro, en verdad el niño va adquiriendo eh, tempranamente, como decía Claudia, en esta comunicación permanente que tiene con, con la mamá o con las personas que están con él habitualmente, empieza a adquirir una cierta cantidad de palabras que va incorporando. Eh, por ejemplo, cuando ve la comida y dice papá, o cuando llega el papá y dice papá, o cuando ladra un perro y dice babau, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que al año tenemos una cierta cantidad de palabritas muy cortas, mamá, papá, entre el año y el año y medio, que va a incorporar el sí, el no, y va a ir incorporando palabras que para, en principio para él son familiares. Eh, como decía Claudia también A los tres años el niño tiene un vocabulario Que se le entiende perfectamente Tres años y medio sí. Primero va a empezar con un vocabulario muy simple Con una sola palabra en su frase Después agregando dos palabras en la misma frase Y ya a los cuatro años, cuatro años y medio Tiene un vocabulario Debería tener un vocabulario correcto y completo Eh, si esto no es así, si es ininteligible, si la mamá tiene que traducir porque el niño este, no se entiende lo que quiere decir, o en el jardín la maestra nos dice que no se le entiende o que no se integra con los compañeritos por esta situación, hay que realizar una, una consulta. consulta. O sea, sería el momento de consultar. Sí. ¿Y sí. cuándo derivar y por qué? En realidad las derivaciones, de esto de los tres años, tres años y medio, el lenguaje ininteligible es apto para la consulta. Eh, nosotros las fonaudiólogas lidiamos mucho a veces con los pediatras, que son los que nos dicen, bueno, le dicen a la mamá, con, en el que la mamá confía ciegamente, eh, déjelo que cuando empiece la escuela eh, va a hablar bien. Y ese es un grave error que hay que, que hay que sacar de raíz, porque en realidad nosotros consideramos que el lenguaje escrito es un nuevo modo de comunicación, que se afianza o se para o se, se empieza a construir a partir de la base del lenguaje hablado. Si pensáramos en una casa, el lenguaje hablado sería como los cimientos de esa casa. Si esos cimientos no están firmes, la construcción de la casa, que sería el lenguaje escrito, va a traer sus eh, debilidades, digamos, por decirlo de esa manera. Por eso cuando un chico inicia una escuela primaria o la preescolar pre en esta altura, Eh, debe tener un lenguaje correcto y los padres, lo que nosotros tenemos que decir mucho a los papás de los más chiquitos es que estimulen el lenguaje que poner un chico frente a un televisor no es estimular el lenguaje que la estimulación del lenguaje se hace a través del juego a través de la charla en la cena dar turnos para hablar no corregirlo permanentemente de cómo se dicen las palabras sino devolverle los modelos correctos y si todo esto no da un efecto eh, yo Esperame. me imagino que a la, la sala de cuatro como mucho eh, habría que consultar a diferencia de lo que se creía antes. Ustedes trabajan en equipo, junto con sí. médicos, asistentes sí. sociales. Sí. ¿Y cómo sería un día de trabajo de ustedes? ¿Les derivan a ustedes los pacientes? A eh, diferencia de, de lo que es un hospital o de lo que la gente considera que es un hospital, público. ir a un hospital, eh, nosotros uno cuando tiene un problema va al hospital a un consultor y golpea una puerta sí. nosotros hacemos al revés, vamos a buscar el problema las escuelas por ejemplo ah, trabajamos claro. en equipo con médicos odontólogos eh, eh, gente del servicio social psicólogos psicopedagogos dije. Uh -huh. eh, médicos clínicos eh, neurólogos todo... también no, no, no, tenemos. no, todo ese equipo que nombramos van a distintas escuelas a revisar uh -huh. chicos de jardín de infantes de primer grado para obtener lo que se llama la libreta de sanitaria, salud escolar, exacto. Claro, que era la libreta vieja sanitaria, sanitaria. Y ahí se detecta patología fonoaudiológica, se orienta a los padres a derivación al nuestro tratamiento, si son cosas que exceden lo que se llama el primer nivel de atención, se derivan a otros centros hospitalarios, pero somos nosotros las que le provocamos el ruido a los papás para que presten atención a este lenguaje sobre todo cuando vamos a los jardines, porque en los jardines eh, las mamás dicen oh, pero es muy chiquitito, todavía falta, es lindo como hablas y es muy bonito, sí. pero sabemos nosotros que está desfasado en su evolución. Entonces hay que empezar a charlar bastante con la mamá, porque la mamá de esa conversación mínima que hacemos en nuestra entrevista, tenemos que convencerla, entre comillas, de que haga la consulta. Claro, pensemos que hay eh, chicos de 3 y 4 años que a veces eh, toman mamadera con lo cual ya hay un desfasaje en su desarrollo y en la maduración no desde todo punto de vista, no solo del lenguaje. Eh, esto por supuesto trae como consecuencia también eh, la falta de, de lenguaje, ¿no? Bueno, no, nosotros sabemos que ustedes entonces van a buscar a los pacientes a través de los colegios. Esta radio es una radio que sale a muchos lados, más allá del área programática del Hospital Álvarez donde trabajan ustedes y sabemos que lo hacen muy bien. Y, pero para esas radios que, estamos, que están lejos, no la gente que nos escucha un poco más de lejos, eh, ¿y ¿cuál sería el nivel de alarma para iniciar desde los papás una consulta para un Básicamente unos tres o cuatro puntitos para que el papá que nos está escuchando, que no pertenece al área o que el nene todavía no está integrado en el colegio, concurra a, a pedir una consulta. Bueno, este como decía Claudia antes, ya alrededor de los tres años tiene que tener un lenguaje inteligible. Él puede eh, comunicarse por su lenguaje. Ya a los tres años, perfectamente. Claro, tiene que tener una frase simple. O sea, por, por lo menos poder decir una oración de una y dos palabras. ¿sí? Perfecto. Eso es antes de los tres años. Tres años. Si a esto a los tres nos, años, eh, los tres años perdón, incorpora el verbo la acción dice mamá ajá. quiero agua claro perfecto. si esto ya no no comienza a darse de esta manera bueno tenemos que estar atentos y si a partir de esto como dice Claudia no incorpora verbo no empieza a armar una frase un poquito más larga eh, tres años y medio también hay que hacer la consulta ¿Sí? perfecto bueno no no hay que demorarse en el inicio de en el preescolar ya empiezan a aprender letras ya empiezan ¿Sí? a escribir No sí, hay que demorarse sí. a llegar a los 5 años Además, eh, nunca está de más la consulta Si no es necesaria todavía La fonoaudióloga le va a decir Que espere un poquito sí. más Que no se ponga ansioso Pero bueno, eh, es preferible tomar el problema de entrada Bueno eh, Bueno, eh, Belén, Claudia y Gabriela Les agradezco muchísimo Espero que los papás eh, les haya resultado útil esta charla Y nos despedimos de ustedes. Gracias Claudia, gracias no, Gabriela, nada. gracias Gerardo por tu ayuda y hasta la próxima, eh, la próxima oportunidad que tenemos para encontrarnos en este espacio de buena salud. Muchas gracias. Radio online del CFP 24, un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar Ciclos de Cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24 El tercer viernes de cada mes Los ciclos de cine presentan en la escuela Una película, alguna serie de cortos Cortometrajes ciclos de cine CFP 24 La entrada es totalmente gratuita La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de Cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en oficios. Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de formación profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4 -611 5374 Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. No, no te curo por mi vieja, que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más. Venite a la milonga. Fui por Florida y por corriente, No, tita, soy... qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango A cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21 compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz. Radio Online del CFP 24. Quírate con nosotros.